Muchas veces pensamos que sentiría un visitante de un lejano mundo, que un día de viaje cometiera el error de mirar hacia nuestro planeta y descender. Que diría en su informe, al regreso antes de sentenciar, que no tenemos solución. Sabría que nuestro problema no está en el hombre, sino en los hombres, en la actuación en masa. Diría que cuando veían de lejos el planeta se observaba algo precioso, una masa bella de combinaciones de color y hermosura que lo cubría todo. ¿Qué hacía de nuestro mundo algo tremendamente bonito? Manifestaron su sorpresa al ver que en los libros en los cuales dibujamos nuestro planeta hemos pintarrajeado mil líneas que llamamos fronteras, que no existen, son irreales, falsas, que por mucho que se abran los ojos, no se ven pensaría ese visitante que hemos convertido la singularidad que debía ser riqueza en una celda y que somos tan ignorantes que disfrutamos de defender nuestra cárcel y que somos capaces de matar para defender nuestra porción de prisión dirían a la vuelta en su informe que a los hombres les encanta establecer códigos morales que no pocas veces van en contra de los sentimientos y las necesidades humanas y que nos gusta arruinar la vida de otros por defender las prisiones en las que estamos con tal de seguir disfrutando de esas líneas imaginarias que nos separan que muchas veces lo hacen en honor de sus líderes sagrados también señalarán en su informe que nos vanagloriamos de nuestro desarrollo tecnológico también dirán que nos vanagloriamos de nuestra ciencia y eso sí sabrán que es maravillosa por lo que es porque lo es que ha llegado mucho más lejos que el desarrollo humano de nosotros. Pero marcarán en rojo la idea de que lejos de ser conocimiento, los de arriba lo utilizan como una forma de demostrar la diferencia, de suplir carencias y remarcar esas diferencias con los de abajo, que en algún momento el hombre convertido en los hombres, es decir, el individuo convertido en masa, utilizó ese don del saber en demostrar que su poderes superior y que el ego instrumentalizado se ha convertido en la herramienta que emplean para destruir nuestras capacidades que desde arriba se potencia el yo para anular el nosotros señalarán que pese a ello ese fantástico y bello planeta dotado de una hermosura sin par alberga en su superficie y en su naturaleza o lo que sea algo perfecto Que somos nosotros, que la naturaleza nos ha hecho así, que tenemos unas propiedades fascinantes, nos examinaron y descubrieron un código interior genético, le llamamos, que esconde los secretos de la vida y los secretos para hacerlo todo ilimitado, porque somos ilimitados para amar, compartir, ayudar, disfrutar, entender, sentir, gozar, que tienen, eso dirían en su informe, todo a su favor para conquistarse, conquistar el universo y hacernos mejores, y concluirán que hay que volver porque hay que saber entender por qué somos capaces de convertir lo mejor en lo peor. Saludos de Bruno Cardeños, aquí comienza La Rosa de los Vientos, en Onda Cero con todo el equipo, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Expósito en redacción, y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Je suis dans les bras d'un autre Comenzamos un nuevo programa, una nueva aventura y un nuevo trayecto intentando demostrar que hay cosas que merecen la pena. Por ejemplo, escuchar la tertulia zona cero hoy, aunque sea sábado Sábado por la noche también tendremos Tertulia Zona Cero. Es un regalo que os hacemos y que nos hacemos misterios y enigmas y ciencia. Sabremos qué se siente al morir y también sabremos algo más sobre el hallazgo de tesoros de nuestro pasado, al igual que conoceremos algo sobre un fascinante descubrimiento, un gran vergel en el pasado de hace más de 10.000 años en aguas del Mar del Norte, arriba donde solo hielo, ayer hubo verde y ayer también pudo haber humanos. Y además vais a disfrutar de Jerónimo Tristante, el creador de un personaje de ficción que se ha convertido en un éxito, Víctor Ross. Junto a él, junto a Jerónimo Tristante, descubrimos el origen de la investigación policial y detectivesca en nuestro país. Tendremos ciencia en Eureka, como el sexo de los mosquitos puede ayudar a salvarnos de una enfermedad que aunque en nuestro primer mundo ya no es un problema. En el tercero sí, hablamos de la malaria. También sabremos eh, de los esfuerzos que se están haciendo en la Universidad de Hasbar, la más importante del mundo para mejorar la salud del planeta, será en azul y verde. También os vamos a hacer propuestas literarias con Laura Falco Lara. Entre ellas, lo nuevo de María Dueñas Además, también conoceremos algo sobre lo nuevo de uno de los grandes O quizá el más grande del cine Steven Spielberg en nuestro callejón con José Manuel Escribano Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag Nuestra etiqueta en Twitter Almohadilla Rosavientos Muchas otras cosas que comentaros Ahora mismo estamos con ellas Entre ellas, Silvia Casasola, que el próximo viernes, y vamos a hablar dentro de unos minutos también con el alcalde de Crevillén, César Augusto Asensio, se va a celebrar el día Juan Antonio Cebrián. Exactamente, vamos a celebrar ese día Va a ser un punto de encuentro Fantástico, ya sabéis En Crevillente, en ese centro Llobe, Vamos a hacer nuestra inauguración Más íntima que nunca El pasado miércoles lo hicimos Oficialmente, con la Generalitat Con el Ayuntamiento, y en esta ocasión Va a ser con todos los rosaventeros Con todos los murciélagos, también con toda la gente De Crevillente que esté allí Y que quiera participar Y conocer quién fue Juan Antonio Cebrián Porque vamos a emitir un montaje que me ha ayudado Martín Esposito a realizarlo sobre la figura de Juan Antonio con muchísimos compañeros dando testimonio tanto de Onda Cero como compañeros de, de alguna otra emisora y la verdad es que va a ser un momento sensacional vamos a tener también desplazados allí compañeros de aquí del programa tanto los antiguos como los nuevos y vamos a tener una actuación estupenda que va a ser la de Mago de Oz con Chus al frente y bueno inauguraremos ese museo visitaremos la sala cebrián visitaremos todo el centro que son casi 3.000 metros cuadrados luego daremos más detalles y la verdad pues ya sabéis ahí os esperamos el viernes para celebrar el día cebrián en el centro Llové y será a las 19.45 cuando haremos la recepción y a las 8 comenzará todo así que no os lo podéis perder Y además Silvia, las primeras pistas para saber quiénes son nuestros personajes ocultos de la noche Pues mira, los dos son conocidos internacionalmente Él se dedica al mundo del fútbol y ella a la interpretación Aunque en un principio fue modelo, fíjate, ya sabes, modelo, fútbol, bueno Pero ambos han sido recientemente noticia por la misma circunstancia ¿Quién puede ser, ¿Quiénes pueden ser ellos? ¿Qué tienen en común? Vamos a ir con nuestra primera pista sonora. Old old en rosapientos arroba onda y con almohadilla rosavientos decirnos quién es ella y quién es él, y qué tienen en común también. ¿eh? <muchas> La hora y 39 minutos las 2 y 39. En la Comunidad Canaria es la hora de comenzar. La rosa de los vientos en onda cero.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 aire CSI pero el siglo XIX, ¿no? con ese descubrimiento científico eh, que todavía en el que todavía el azar pues eh, juega su papel ¿no? acordaos de Fleming y la penicilina por ejemplo y, y era una forma de investigar pues un poco cutre con esos microscopios y tal pero pero muy curiosa y sí que se empieza, se empieza a utilizar muy poco a poco porque ten en cuenta que y más en España, que en España estamos muy atrasados, hay que tener en cuenta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 Eh, ya sabéis que los escritores pues somos cuentacuentos y, y jugamos con la ficción etcétera y yo pues colocó un detective en la España del 1876 pero esto entonces no era un real eh. fíjate que los primeros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 que tiene muchos seguidores y, y en una cadena muy potente y nosotros pues eh, fíjate Belve se fue comiendo todo lo demás y hemos fidelizado a, a, esta, a esta parroquia que no está nada mal, dos millones trescientos mil. Luego también hay que tener en cuenta que estábamos intentando hacer eh, pues como la ve de un producto cultural, con un programa que va después que presentaba yo, que se llama mm, la España Víctor sí, Ross sí que hemos tenido pues 800, 900 de media, que no está nada mal, en Late Night eh, 1.200.000, etc. Eh, hay que tener en cuenta que a La Triste llegó a ser 600.000, ¿eh? y este programa de después cultural pues ya está en 900, 800. Entonces yo creo que son unos resultados realmente bastante buenos, pero Televisión Española pues quizá, no sé. Eh, eh,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 Instante, hemos comenzado el creador de la figura el personaje Víctor Ross hemos comenzado el programa de esta noche ya están preparados aquí junto a nosotros con Tertulios vamos a estar con Manuel Carvallal vamos a estar también con Juan José Sánchez solo y hemos dado el sábado noche libre a Lorenzo Fernández pero tenemos un invitado especial Miguel Pedrero vamos a hablar de muchos temas de actualidad relacionados con el mundo de la ciencia del misterio con los temas de frontera que tanto os gustan una noche de Tertulia vamos a tener Tertulia también Hoy, el sábado por la noche, hace poquito tuvimos también un sábado por la noche Tertulia y lo celebrasteis eh, todos y nosotros muy contentos eh, de que estuvierais felices con esa elección que tuvimos. Hoy también, Tertulia, Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, en la siguiente hora de programa en donde os contaremos muchas más cosas, pero será después eh, de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia dentro de tan solo unos instantes en la rosa de los vientos, en Onda Cero, tertulia zona cero, ya sabéis... Que nuestro hashtag en Twitter nuestra etiqueta es Almohadilla Rosavientos, también nuestro correo electrónico rosa.vientos 0es a vuestra disposición así como la página web en la que tenéis todos los contenidos del programa www.onda0.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos Almohadilla Rosavientos, insistimos que también podéis utilizar para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta noche Y ahora vamos a dar las pistas, pero yo quiero felicitar a todos los currantes y en especial a las mujeres que hoy es su día. Así que muchísimas felicidades a todas. Y ahora vamos con las pistas. Bueno, recordamos que ella es actriz y además es norteamericana. Y él es un futbolista y es de Argentina. Ambos son estrellas internacionales. Conocida por ser la musa de Tarantino, recientemente ha sufrido una transformación al igual que nuestro personaje masculino, cuyo mal carácter es popular, aunque ahora, pues, la verdad, no puede ser tan expresivo. Vamos con nuestra segunda pista sonora. Eh, que la sigan chupando, porque, ¿sabes qué? Inventaron todo el tiempo en rosa.vientos arroba onda .es, y en almohadilla rosavientos decirnos cómo se llaman los dos, tanto ella como él, y qué tienen en común, que es muy importante. Venga ya, aprovechad la rosa de los vientos en onda cero.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 pudieron ver ese tipo de cosas. Años y a veces, bueno, minutos, a veces eh. minutos. Cuando has pues entrevistado sí. a un testigo, minutos no, no. después de pasar la pandemia. Pero la clave de la historia. dejar un, un poquito? poquito. Sí, sí, una, tiene una, una una sí. Esas mismas descripciones <ríe> de esos mismos episodios las hacen personas que creían haber pasado por la FM. y que Este fue un estudio que se hizo en. Y este creía no haber pasado por la FM, pero creía. Hace unos años. Pero a ver, explícame esto.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 yo no tengo asumido evidentemente. <risa> Por cierto, yo sé que eres muy en, siempre muy en contra de los testimonios y de lo que dice la gente, pero cómo fíjate, voy a estar, pero no, vamos, escúchame, ¿cómo escúchame, escúchame si estoy haciendo solamente un enlace para la siguiente noticia. Hubo ah, una persona que con sus testimonios, con su forma de expresarse y con su forma de convencer ganó no una elección, sino dos en los Estados Unidos, Y se llamaba Barack Obama y cogió de asesor a un señor llamado John Podesta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 Pues la desclasificación de toda una serie de documentos que al final no han conseguido. ¿Y tú, Manuel, por qué te levantabas? Los oyentes no lo han visto, pero yo lo he contado. ¿Te levantabas en cuanto ha oído el nombre de Podesta? No, me levantaba en cuanto escuché el móvil. Ah, no, sí. no, nada que ver con Podesta. Se, le se apaga al entrar. No, no era... O sea, se, se apaga al entrar. ¿no? Le daban instrucciones, le daban instrucciones desde la CIA. Era, era, Obama, era Obama, que me decía, cuidado con este chico. Oye, sí, sí. <risa> y a mi mano derecha, pero mi bueno, es cosas raras. Ah, hablabas de casos indestructibles y ha nombrado eh, Sánchez Zoro.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 No ¿Se prueba que eh, Esos aviones militares. En el Burgo de Ebro, en Zaragoza, tampoco. Pero, Bruno, ¿qué eh, no son aviones? En, en Orense, nos, tampoco. Los OVNIs no son aviones, son no. muchas más cosas. Claro. Por ejemplo, globos estratosféricos, y eso sí, sí se prueba claro. los militares españoles, en la Virgen claro. del Camino, León. Sí, sí, y, sí, vamos, y, y, y, son y, capaces, y, y, y son capaces de, de volar a 3.000 kilómetros por ley y ser en radar, Hombre, además. yo te eh? puedo contar un caso. Sí, claro. Claro, claro, claro es que claro. te puedo contar un caso. Sí, sí, sí, sí. sí. Claro, claro, claro, Pero claro, es que hay un caso de un globo que se pinchó y va toda leche. Tú sabes Manuel, ¿podemos hablar de globos no, estratosféricos? No, espera, espera. Pero estamos hablando de secretos de la administración espera. norteamericana. Pero si a mí me parece, la, la administración pero, norteamericana pero está llena de secretos, como cualquier administración, y algunos de esos pero, secretos podrían...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 O no bueno, bueno no, los de españa sí hombre, no no no no no no no no no España no no no no no no no no cárceles secretas. En no no no no no no no no no y no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no lo fuéramos, vale. veríamos que sí, cuando sí. fuimos imperio...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 que se, se fumaba a, sus a, buenos puros así, así fue la historia, se leía los periódicos por la noche, hay bueno, que leerlos por para mañana, sobre todo si eres presidente de un gobierno la, como el británico. La primera, bueno. la primera edición, la primera edición, de verdad, como somos. Aquí también los informativos por la noche es cuando llega la primera edición y, y coger la, las noticias de primera mano. Bueno, pues a él, a él le llegaban y se lo leía, se tomaba su, su purito, se lo fumaba y entonces luego ya se relajaba. Después de matar a 400.000 en el último bombardeo aéreo, pero...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 Pero pero efectivamente es, es de él. Así que, bueno, ¿Cuánto pero... piden de salida? De salida piden... Entre 400 y 800 euros. Ah, bueno, está bien. ¿Por, bueno, ¿Por, ¿por no cuántas? Muy, no muy, muy, muy poquito. Ahora muy se ve perfectamente, lo ha guardado muy bien, muy bien. Y lo que no sabemos es si hay viales de lágrima, de sudor o de, sí, o de esfuerzo. De eso es de, eso de bueno. momento no Yo creo que o los rarianos noticia. van a pujar para clonarlo. Sí, ha por la belleza, lo dices, ¿no?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 Sab y que un queremos... día sabremos qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos morimos queremos de la, de la saber más y se puede saber más en hacer algunas brutalidades que se hacen en algunos experimentos sí se puede hacer en vez de experimentar con monos porque no experimentan consigo mismos y se dan oh. a sí mismos las descargas claro. eléctricas digo los científicos de este experimento además la prueba sería... No, habría que extrapolar el resultado con claro, los seres humanos con los seres humanos directamente pero también está demostrado que se pueden hacer muchos experimentos y que se puede avanzar en ciencia sin hacer ese tipo de supongo yo no creo que nuestros científicos sean sádicos, ni sean no, psicópatas y el, no, y tendrán el mismo porcentaje de sádicos y de psicópatas que hay en la población es decir, 98% no lo son pero un 2% sí, también un 2% pero la, la cuestión de la experimentación con animales es absolutamente terrible sí. y la mayoría de esos experimentos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 Vale, me lo dices no. ahora afuera Sí, sí, no, no, no, yo te lo digo dentro Porque fuera eres más fuerte, pero dentro <risa> Muchas gracias, Manuel Mucho... Un placer, hasta mañana. Tiempo para la actualidad Segunda cero Carmen Sabido que no se poner tanto Todo lo que está ocurriendo y después continúa Queda una hora de la Rosa de los Vientos por delante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 En el último tramo de La Rosa de los Vientos Vamos a escuchar a Laura Falcolara Con las recomendaciones de las últimas novedades literarias También estaremos con José Manuel Escribano La crítica será sobre la última de Cronenberg Y también nos dará noticia de cómo va a ser La próxima película de Steven Spielberg Tendremos en azul y verde La lucha en Harvard, en la Universidad de Harvard Por nuestro planeta, por el azul y verde También vamos a estar... ...dentro de unos minutos va a ser con... ...el profesor de la Universidad de Málaga... ...con Francis Román Villatoro en Eureka... ...hablando de el sexo de los mosquitos... ...y cómo puede ayudar en la lucha contra la malaria... ...y también dentro de unos instantes... ...con César Augusto Asencio... ...alcalde de Crevillent... ...dentro de unos días se celebra... ...el próximo viernes se inaugura... ...la sala dedicada a Juan Antonio Cebrián... en ...el Centro llove, ...Juan Antonio Cebrián de Crevillent... ...en Alicante... ...eso sí... Estos minutos son para que podáis saber, podáis conocer los nombres de los que han sido hasta ahora los personajes ocultos de esta madrugada. Así es, y además empezamos una hora muy dulce, ¿eh? porque hemos degustado unos dulces que nos han traído de Canarias, riquísimos, que nos lo ha enviado Jacob Martel... Y que le damos las gracias por supuesto Con un bien me sabe y un montón de chocolates Y si otro oyente tiene a bien mandarnos de vez en cuando alguna cosita Pues nada, nuestros michelines se lo agradecerán Y nuestra degustación y de paladar también Y vamos ya a resolver nuestros personajes ocultos de la noche Muchísimo habéis participado, le agradecemos mucho y hay que comentar que uno de ellos, el varón, está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol que actualmente es embajador deportivo en Dubái y ella, la actriz, acaba de estrenar su nueva serie de Slap y en estos momentos está sin pareja estable bueno, pues como habéis acertado muchos de vosotros se trata de Uma Karuma Turman y de Diego Armando Maradona Ambos han sido noticias recientemente porque acaban de pasar por el quirófano. Se han hecho un estiramiento de cara, un lifting o como queráis llamarle. Y la verdad es que el resultado es bastante cuestionable. Ella tiene en la actualidad 44 años y él 54. Y la ganadora ha sido Rosario García que comentaba quién eran los dos personajes y lo de los retoquitos en la cara. Así que, pues nada, Rosario, felicidades, y ya te llegará un detallito del programa cuando nos envíes tu dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.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 Eh, por parte de todos ahí. César Augusto Bastancio, alcalde de Crevillente muchas gracias por estar con nosotros un abrazo igualmente, muchas abrazo. gracias a vosotros adiós La de los vientos en Onda Cero Azul y Verde Noticias dentro del mundo medioambiental, que todas las semanas contamos junto a Martín Espósito. Muy buenas Martín. Hola, muy buenas noches. Y lo primero es hacernos eco, fue el pasado jueves, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Sí, así fue. El pasado jueves 5 de marzo se celebraba ese Día Mundial de la Eficiencia Energética. Algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en este espacio en azul y verde. La última vez fue en octubre, entonces hablábamos del concepto de pobreza energética, porque son numerosas las propuestas, las medidas de eficiencia energética que ayudarían a reducir los niveles de pobreza energética que en nuestro país afectan a 7 millones de personas soluciones que deberían pasar, por ejemplo, por mejorar las rentas familiares o un bono social para aquellas personas en pobreza energética eh, mejorar la calidad de los edificios, programar rehabilitación de viviendas ser eficientes en el consumo, es decir, no derrochar y recurrir a energías renovables esas serían algunas de las medidas bueno, decía esta semana y con razón la portavoz de Medio Ambiente y Secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE Pilar Lucio, que la mejor energía la energía más limpia es aquella que no se consume lo hacía el jueves, el día en el que presentaban una proposición no de ley para que el gobierno haga efectiva la transposición inmediata de la directiva aprobada en 2012 por la Unión Europea que versa precisamente sobre la mejora de la eficiencia energética Y que incluye mejoras como la renovación del parque de viviendas o el empleo de energías renovables, porque medidas como apagar el televisor o no dejarlo en stand-by o comprar electrodomésticos clase A y por ende más caros, pues parece ser ...que no es suficiente... ...es necesario que se pongan en práctica medidas reales... ...de eficiencia energética... ...de las que a todas luces carece nuestro país... ...y no solo eso... ...sino que se apuese también por energías renovables... ...y el consumo responsable... ...y aquí es donde radica... ...lo más interesante de esta sección... ...en esta noche... ...os vamos a contar... ...lo que se cuece nada más y nada menos... ...que en la prestigiosa Universidad de Harvard... ...esta sería la historia de los siete de Harvard siete estudiantes de Harvard que en noviembre de 2014 presentaron una demanda contra la universidad para que deje de invertir en compañías petroleras, gasísticas o del carbón ¿cuál es el fin? pues evitar que Harvard contribuya al cambio climático invirtiendo en estas empresas ¿y cómo lo hace Harvard? mediante el conocido como Endowment es decir, aportaciones de los estudiantes algo así como donaciones que se realizan a la universidad Y luego esta es la que destina lo recaudado en su mantenimiento o bien lo invierte en empresas para determinados proyectos o provisión de becas, por ejemplo. En nuestro país esto, alguna institu eh, institución educativa también lo practica. En el caso de Harvard, fijaos, este endowment supone para sus arcas el ingreso de más de 36.000 millones de dólares. ¿Qué dicen los estudiantes? Pues para los estudiantes, tal y como recogía hace unos días la BBC en sus testimonios, la Universidad de Harvard respalda un modelo de industria que extrae y que quema combustibles fósiles descuidando de manera extrema el futuro del planeta y de quienes viven en él. ¿Qué ha respondido la universidad? Pues sí, que es consciente de que el cambio climático es uno de los problemas más urgentes y serios del mundo, pero, en nota de prensa enviada a la BBC afirma, ...que prefiere combatirlo a través de la investigación... ...de la enseñanza... ...y de la reducción de su propio impacto ecológico... ...en este comunicado decía a la universidad... ...respetar el punto de vista de los manifestantes... ...de sus estudiantes... ...pero aprovechaba para oponerse... ...a la ocupación altamente perturbadora... ...dice el comunicado... ...de un edificio como medio para promover su visión... ...estas tácticas cruzan la línea... ...de la persuasión... ...a la interferencia irrespetuosa y coercitiva... ...de las actividades de los otros... Dicho esto, si repasamos, vamos a la hemeroteca que es lo que dice la historia, pues que no es la primera vez en la historia en la que un movimiento social logra la desinversión que pretendía. Y se cita el caso registrado a mediados de 1980, cuando entonces 22 países, 90 ciudades, 155 universidades, entre ellas Harvard, acordaron desinvertir en aquellas compañías que hacían negocio en Sudáfrica para protestar como condena de la apartheid. Bueno, ¿cuál es el origen de esta protesta en Harvard? Porque tal vez ya conocíais la historia, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, no es nada nuevo. De hecho, en Twitter podéis buscar la cuenta arroba Divers Harvard, creada en septiembre de 2012, y os daría una pista de los inicios de esta protesta que se sitúa en torno al año 2011. Ahora cobra fuerza, es noticia, no solo porque en el pasado mes de febrero ha habido un juez, el juez que ha escuchado a las partes en litigio por esa demanda que ha presentado los siete de Harvard, Y han escuchado a las partes del litigio, incluido el fiscal general del estado, que pide que se retire, que se desestime esa demanda. Ha sido noticia eso y ha sido también y va a ser noticia esta información porque dentro de poco, en un mes aproximadamente, tendrá lugar la semana caliente de Harvard, la semana del caloret de Harvard la semana del calor de Harvard desde el 13 de abril hasta el sábado 18 va a tener lugar una semana de desobediencia civil así es como tildan en su web harvardheatweek.org la semana de protestas con la que buscan reclamar la atención mundial y en particular la del órgano de gobierno de la universidad para que desinvierta, como decimos en compañías que apuestan por los combustibles fósiles ¿Hay algo más, nos preguntamos, ¿hay algo más que una, propesta, que una protesta en el seno de Harvard? Bueno, pues la verdad es que sí. Hay un movimiento de desinversión, en inglés, divestment, que tiene su propio, incluso su propio día, el Global Divestment Day, que se celebró durante las jornadas del pasado 13-14 de febrero. Hay una web que es gofossilfree.org y encontraréis este vídeo que estamos escuchando Del Día Mundial de esa desinversión en combustibles fósiles 2015, en el que se menciona que este movimiento los últimos dos años ha ganado fuerza, ha sido calificado como la campaña social con mayor crecimiento en la historia. concretamente, la BBC cita un estudio de la Universidad de Oxford. En nuestro país tenemos que decir que es más bien desconocido, pero en el vídeo se puede ver protestas en Nepal, Burkina Faso, Nueva Zelanda, Vietnam, Australia, Suecia y Estados Unidos, como decimos, que es donde surge este movimiento del que os estamos hablando. ¿Quién está detrás Detrás de este fósil Free? Pues... Entre esta campaña de hagamos que los combustibles fósiles sean historia, que sean algo del pasado, pues tenemos a 350.org, una ONG que nació en 2007 de la mano de Bill McKibben, profesor, periodista, escritor, ecologista californiano. Su ONG, su movimiento, su plataforma, encontró su momento álgido en el año 2009, coincidiendo con la cumbre climática de Copenhague que probablemente recordaréis porque además de detener al entonces director de Greenpeace, Juan López de Uralde, fue una decepción mundial, la decepción mundial fue la protagonista en la cumbre de Copenhague 2009, pues aquí el año 2009 para 350.org fue un punto ácido porque convocó el Día Internacional de Acción Climática muy seguida en muchísimos países por muchísima gente y desde entonces no ha cobrado tanta fuerza una campaña suya como esta de la desinversión en combustibles fósiles que parece impulsar una vez nace, como decimos en los campus de distintas universidades de Estados Unidos y cuya punta de lanza, como hemos visto esta noche, es Harvard. El tiempo dirá si se logra que el mundo apueste por las renovables o como defienden algunos críticos que esta, estas campañas no dejan de ser humo, una campaña de pan y circo que sirve para que el ciudadano se sume a estos movimientos y por el mero hecho de defenderlos se sienta bien consigo mismo pues, eh... Interesante que esa Esa campaña nazca dentro de Hasbar Contra Hasbar, pero con el objetivo de concienciar Al mundo entero, en realidad, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, es muy curioso Y bueno, ya, eh, como os hemos dicho, podéis seguirlo en internet Porque va a dar que hablar en los próximos meses Y nosotros lo contaremos eh, Si eso que dan que hablar es bueno para todos Gracias Martín Un placer En Onda Cero, la rosa de los vientos Eureka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 Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga Físico. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca.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 Yeah. <laughs>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 Con José Manuel van José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y seguramente el séptimo arte celebra cada vez que Laya Nixo tiene una película nueva y está en una nueva obra, sí, pues sí. Eh, celebra su existencia porque desde luego es uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes, un magnífico actor, eh, yo creo con una carrera ya solidísima, consolidada, pero además un hombre todavía relativamente joven, así que con mucha carrera por delante, una figura importantísima. Que junto a Olivia White está en... Tercera persona. Vuelve a casa. Por favor. ¿Suplicas? Ven conmigo. ¿Dónde? Donde sea. No dejaré que vuelvas a verme. Has dicho que se va a pedir saliendo. Eres incapaz de sentir nada, ¿verdad? Amarse el amor. Pero no tienes tiempo para las personas. Algo ...que le ocurre a casi todo el mundo, no tienes tiempo para el resto del mundo porque está muy ocupado consigo mismo... ...efectivamente, este señor además escribe, escribe mucho, el protagonista que hace Liam Neeson... ...en la película en tercera persona, dirigida por Paul Haggis, magnífico guionista, guionista de una de las películas de Clint Eastwood... ...y también director, director de Crash y de Valle de Ella, recordemos, con Liam Neeson... Un reparto sensacional. Mira Kunis, James Franco, Adrian Brody, María Velo, Kim Basinger. ...Moran Atlas y luego esta deliciosa extraterrestre que se llama Olivia Wilde... ...ya se sabe que cualquier película con ella adentro es muchísimo mejor... ...película curiosa esta de Paul Haggis, ...una película en la que las cosas generalmente no son lo que parecen... ...y cuando son lo que parecen resulta que son otra cosa... ...todos los personajes se entrecruzan... ...todos los lugares se entremezclan también... ...hay que seguirla muy atentamente para llegar al último plano... ...que descifra el significado de la película... Ha sido la película con la que hemos abierto el cajón esta noche en tercera persona. Y uno de los protagonistas de esa película es Ariane Nelson, que se lanzó al estrellato internacional de una forma inmensa gracias a una película, la lista de Slender, dirigida por uno de los grandes, Steven Spielberg, pues que sí. va a volver. Pues gran sí, vuelve tiene una agenda impresionante el primer nombre propio por lo menos el más actual es el de Jennifer Lawrence que va a ser dirigida por eh, Spielberg en eh, su próxima película que se llama algo así como It's what I do I photographer life of love and war espero que el título final no sea tan largo como todo eso Jennifer Lawrence tiene pendiente los últimos Los Juegos del Hambre, como todo el mundo sabe, está rodando Joy, la película que narra la historia de la fregona mágica, habrá que verla, le dirige David O'Russell, ya la ha dirigido en otras dos ocasiones, y será en la película de Steven Spielberg será un personaje histórico un personaje real, la reportera gráfica de guerra, Lindsay Adario eh, una película en la que cuenta las andanzas de esta mujer sobre todo en las guerras, en la guerra de Irak y de Afganistán, que estuvo ella Spielberg está terminando por su parte Bright of Spice, la película con Tom Hanks que cuenta la vida del abogado James Donovan, el que consiguió el canje del piloto americano Francis Gary Powers. Y después Spielberg trabajará en, en la adaptación de El gran gigante Bonachón, película que de momento se llama The BFG, deben ser las iniciales del gigante Bonachón este, el libro de Roald Dahl, que está trabajando, ya digo, Spielberg en la adaptación, para rodar y estrenar en el verano de 2016. Ya se sabe que ahora ya tenemos fecha para la película de dentro de un par de años como mínimo. Sí, desde luego, el cine funciona así últimamente, se anuncian las próximas películas para dentro de 68 años, Exactamente. por lo menos la siguiente. Eso, pero se saben las que se van a estrenar dentro de 140. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Si dejamos bueno, pues sí. de excesiva previsión. No, es lo yo... que decía John Lennon, que la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. Efectivamente, sí, no, esto lo que refleja es exactamente cómo funciona la maquinaria americana. ¿no? Ahora nos sentamos a hacer la adaptación, ahora hacemos el guión, ahora rodamos y estrenamos el 22 de febrero del 2017 por la mañana. Así de claro. ¿Estuviste esta semana en los premios Fotograma? ¿Cómo han ido? Pues Se ha ido bien y, como decíamos el otro día, absolutamente lo previsto. Bárbara Leni y Javier Gutiérrez han ganado los fotogramas de plata en cine. Michel Jenner y Rodolfo Sancho en televisión. Y Concha Velasco y Roberto Álamo en teatro. La Isla Mínima y Boyhood han sido las películas española y extranjera preferidas por los lectores de fotogramas. Eh, perdón, por la, por la crítica, mientras que los lectores han elegido ocho apelitos vascos como mejor película del año... Yo creo que un premio bastante consecuente porque hemos ido a verla todo el mundo. La estrella más buscada en Internet ha sido Blanca Suárez y Charo López recibió el homenaje especial por toda su carrera. Presentó la gala a Anabel Alonso como todos los años y eso demuestra que cuando una personalidad está al frente de una gala mucho tiempo, cada vez le sale mejor y después eh, también vamos a contar esta noche, hitamos, eh, el primer anticipo de lo que va a ser noticia en las próximas semanas, que es el Festival de Cine Español de Málaga pues el Cine Español ha vivido su gran año entre otras cosas gracias a esa película que acabas de citar, y el Festival de Cine Español de Málaga es una de las citas importantes. Efectivamente, a finales de abril de este año, la edición número 18 ya hemos visto el cartel, que por una vez no es horroroso, sino que está muy bien, son unas cintas de verdiales sabemos ya que Oristrel Joaquín Oristrel inaugurará el festival con Hablar, una película muy curiosa que va a dar también bastante que hablar cuando se estrene y luego ya hay títulos como Tiempo sin Aire de Andrés Luque y Samuel Martín, Sexo fácil películas tristes de Alejo Fla, Cómo sobrevivir a una despedida de Manuel Moreno, A cambio de nada de Daniel Guzmán que debuta, el actor que debuta en la dirección, Los exiliados románticos de Jonás Trueba. Segunda o tercera película, según se cuente, del Hijo de, de Trueba. Los héroes del mal de Zoé Barriatúa. Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera que también debuta. Es decir, nuevamente un festival de debutantes de primeras películas. Y sabemos también los premios. El premio Málaga será para Antonio de la Torre. El premio Ricardo Franco para el fotógrafo Kiko de la Rica. El premio Eloy de la Iglesia para Paco León. Ellos sabrán por qué. La retrospectiva está dedicada a Isabel Coixet. Y Campanadas a medianoche será la película de oro La película destacada del festival Julieta Serrano, la estupenda y veterana actriz Recibirá la viznaga de honor Y vamos ya con la crítica de esta semana Afortunadamente se está acabando Eso de que traduzcamos todo esto se traduciría como mapa de las estrellas sí. Pero no, en el cartel pone Map of the Stars He contratado a una chica, es increíble ¿Por qué es increíble? No es muy glamuroso este trabajo No me importa el glamour Está desfigurada Tiene quemaduras de un incendio en la cara ¿Sabes cómo murió mi madre? No. En un incendio oh. Las personas no entran por hacer en nuestras vidas, las llamamos Entonces, ¿qué está haciendo aquí? quizá haga turismo ¿por qué estás siendo tan indulgente? no puedo creer que me haya gastado ha sido la ocho... primera de las buenas noticias de esta película, ahora sabremos si hay más y lo vamos a saber gracias a la crítica de José Manuel Escribano bueno, pues efectivamente, película que ha dirigido David Cronenberg la producción es de Martin Katz de Michael Merck y de Said Ben Said, el guión de Bruce Wagner Julian Moore, Mia Wasikowska John Cusack están es los papeles protagonistas Cronenberg, yo creo que es un nombre mítico, tras una década más o menos de trabajos menores de escasa repercusión, Cronenberg eh, se dio a conocer en el año 75, hace 40 años, Bruno, esto es <risa> verdaderamente tremendo, con un clásico de terror, eh, vinieron de dentro de, a la que siguieron Rabia, Cromosoma 3, video, Videodrome, La Zona Muerta y La Mosca, todos los títulos que lo convirtieron en un maestro del género, pero a partir de ahí, Su cine se alejó de la fantasía para indagar en personajes de la vida común, más o menos, ¿no? Aunque revelando sus aspectos más morbosos, cargados de complejos, excentricidad y a veces erotismo y extrema violencia. Títulos como Inseparables, El Almuerzo Desnudo, Crash, Una Historia de Violencia, Promesas del Este, Un Método Peligroso también. Bueno, y ahora fija su mirada en esas gentes que pueblan la fábrica de los sueños. Las moradas de las estrellas que se extienden al amparo de ese gigantesco letrero de la colina de Hollywood no figuran en ningún mapa, la verdad, pero Agatha, una enigmática joven que acaba de llegar a la ciudad, no necesita ningún mapa para encontrar la casa de Havana Segrant, la famosa actriz que busca recuperar su lugar en el firmamento, ni la del doctor Stafford Ways, conocido terapeuta y escritor. Habana lucha por conservar su delicada estabilidad emocional y por pr protagonizar una película sobre la vida de su madre, también estrella de la pantalla, desaparecida dramática y prematuramente. Por su parte, el doctor Weiss y su mujer se debaten entre el lujo económico y la miseria afectiva, ...e intentan recuperar a su hijo, un niño actor de 13 años... ...acosado por las drogas y en de una complicadísima rehabilitación... ...y a la vez enterrar definitivamente un pasado demasiado doloroso... ...que sigue lastrando sus existencias. Y Agatha irrumpe en las vidas de todos ellos como una fuerza de la naturaleza. Bueno, esto es Hollywood, y por lo tanto se trata de hacer cine. Pero ni Habana ni Benji, el crío de los Beis lo van a tener precisamente fácil... Este es un mundo complicado, repleto de egos, manías, imposiciones implacables y relaciones malsanas, en el que nunca se es demasiado joven, pero muy pronto se es demasiado mayor. La cámara de Cronenberg retrata a sus personajes destripándolos con la precisión y la frialdad de un operario que sigue al pie de la letra el libro de instrucciones, en este caso, el magnífico guion de Bruce Wagner. Diez años de continuas reescrituras que disecciona con inteligencia y ácido sentido del humor las criaturas de Beverly Hills y alrededores. Claro que hay alientos de obras como El crepúsculo de los dioses, Eva al desnudo o, más modernamente, Mulholland Drive, en cuanto se refiere a las desquiciadas gentes de Hollywood vistas desde el punto de vista de Wagner. Pero este mapa de las estrellas de Cronenberg contiene más, cruces de caminos, quebradas donde perderse y abismos a los que asomarse. La película habla también del juego de la identidad como en Inseparables, de la pervivencia dramática del pasado como en Una historia de violencia y del impacto del sexo como en Crash, aunque sin coches, o casi. Y contiene el germen de la locura, el poder del fuego, la oscura disyuntiva entre la redención y el crimen. Como en una revisión contemporánea de la tragedia griega, los personajes son esclavos de su destino, personificado en la figura de Ágata, que asalta el aséptico hogar de los Beis y la decadente mansión de Habana para dejar su huella indeleble, como la larva que socava la vida que la alberga. Naturalmente, los intérpretes de Cronenberg se someten al juego la maravillosa Julianne Moore, en el mejor momento de su carrera, una muy potente Mia Vasikowska, una, una estrella del futuro ya mismo, y la pareja negada por el dolor que forman los estupendos John Cusack y Olivia Williams. Todos conforman este turbio universo que atraviesa la pantalla como una pesadilla. Un relato implacable acerca del mundo de las estrellas de la pantalla, pero sobre todo una ácida sátira sobre la condición humana en general y otra muestra más, capital en este caso, del cine inquietante, desgarrado y morboso de su maduro e inteligente autor, un David Cronenberg en estado puro. Y que desde luego ilumina este mapa de las estrellas con su película, Map of the Stars. El Super 10 en el puesto número 10 de esta semana... Pues estrenamos Samba, la película de Olivia Nakach y Eric Toledano... ...con Omar si de nuevo con estos dos de protagonistas. ¿En el 9? También primera semana, y es la película de la semana... ...porque ninguna ha subido más. Kingsman, Servicio Secreto, la ha dirigido Matthew Bond... ...Colin Furt y el joven Taron Egerton son los protagonistas. ¿Ocho? El francotirador, repite posición... En su segunda semana la película de Clinewood 7 Ida de Pavel Pablikowski baja un poquito un puestecito en su séptima semana en el Super 10 6 50 Sombras de Grey sin embargo esta se mantiene después de 3 semanas la película de Sam Taylor Johnson 5 El Gran Hotel Budapest bajando un puesto la película de Wes Anderson 36 semanas en la lista 4 También baja Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan la película turca formidable 20 semanas en el Super 3 pues a Birdman estos son los efectos del Oscar subió un poquito la semana pasada y ahora ha subido nada menos que 4 puestos 8 semanas en la lista y en dos. Boyhood de Richard Neillater otra de las grandísimas veteranas 22 semanas en el Super 10 y en lo más alto puesto número 1 pues también sigue y nadie la pea en esta posición La Isla Mínima la mejor película española del año dirigida por Alberto Rodríguez ya lo sabe todo el mundo 23 semanas en la lista y gracias José Manuel hasta la semana que viene a ti Bruno Y nosotros volvemos mañana a partir de las 2 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas gracias por haber estado ahí.